años de el cobarde asesinato de aualpa martínez vinaya y como estaba previsto la concentración a las 10 de la mañana eh, y desde aquí desde la esquina de mitre y juan manuel de rosas vamos a eh, ir caminando hasta la esquina del poder judicial eh, vemos aquí a algunos eh, familiares de hasta que están presentes también vamos a Muchos chicos de la escuela eh, también este, están aquí eh, para participar en lo que va a ser esta, esta movilización. Allá veo a lo lejos a Erin Diller, la mamá de Karen Álvarez. Está también Claudia Paineville, que nos acompañó ayer en una visita de la radio. La hermana de Carlos Paineville, desaparecido en Allem hace cinco años. Este, no la veo a Julieta, todavía sí la veo a Laura, Laura eh, Vinaya, la prima de Arta, que está aquí para, en un ratito, comenzar con esta movilización. Aquí también se va... Recordemos ahí. recordemos que Julieta, Julieta sí. ah, este, se accidentó, se golpeó la pierna ahí a la salida sí. de... de... Este, un banco acá andaba ahí media renguita ayer cuando estuvo acá en la radio nos contaba ahí que le así que capaz que acompañe en algún vehículo, no sé, lo estoy diciendo ahora y realmente no lo sé. Este, pero recordemos que tiene eso, para cuando alguno la vea la va a la hoy, tiene que ver con que se ella dice, "Me compré un terrenito", me dijo. Era <risas> de Julieta. Sí, sí, este estaba ayer con alguna algún dolor, así que eh quizás hoy este eh será como decir Walter, acompañe la, la movilización desde... de algún automóvil, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Vamos a ir acercándonos para ver si podemos conversar con alguno de los vecinos que han llegado hasta aquí eh, y eh, de alguna manera ir metiéndonos en clima de marcha. Nueve años se cumplen hoy de del crimen de Atahualpa Martínez de Inaya, en un marco desde lo judicial bastante particular particular porque, bueno, se ha eh, conocido eh, que... Eh, se está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia defina eh, la posibilidad del desarrollo de un nuevo juicio. Este vamos a ir acercándonos, estamos haciendo Bien. algunas imágenes también este para en TV y para poder compartirlas también. Eh tarde a familiares de Lucas Muñoz también aquí. Mira, este que están sumados, hay una campaña que hace a poco de cumplir un año. ¿eh? A muy poco, sí. Sí, sí. Eh, que se cumpla precisamente un año también de el crimen ocurrido en en Carlos de Bariloche. Eh, Américo. Sí. La marcha también va a pasar por donde está el mural de Emilio Colviaque. No lo sabemos. Vamos a estar en un ratito. El chico que, que fue asesinado en Año Nuevo, recordemos este Año Nuevo. Y que sí. todavía está el pedido de justicia. Así que sí, Pero bueno, sí. Sí, estemos atentos. Sí, sí, vamos a vamos a consultar ahora en un ratito eh, si, si tienen previsto hacer un, un parate allí eh, seguramente por el frente se va a pasar porque eso hay por calle fauel de rosas y se sigue por lo menos el recorrido habitual claro recorrido histórico eh, marca eso y, y si ese recorrido histórico que va hasta va 25 de mayo avenida caseros y después baja por toda la avenida caseros 25 de mayo exactamente bueno Con respecto, con respecto a otras sí. marchas, me gustaría preguntarte, Américo, que has estado en varias, este, creo que en la mayoría de estas nueve marchas, eh, en sí. estos nueve años, eh, ves la misma cantidad de gente. hay En realidad muchas veces ha pasado con la marcha que del 118 no es tanto lo que parte, pero sí, a medida que van avanzando, se van sumando vecinos, vecinas, amigos, que muchas veces están escuchando la radio, de hecho, para saber, por ejemplo, si ya comenzó o está muy cerca de comenzar. Sí, sí, eh, hay un importante número de, de vecinas y y de vecinos este, que de a poco se van se van sumando tienen la posibilidad de hacerlo también porque todavía estamos a a la espera de que se inicie pero sí un número considerable de, de vecinas y, y de vecinos hubo años hay que decirlo donde el número bastante reducido ¿no? no se llegaban siquiera a 10 personas este, pero en este caso no en este caso estamos hablando eh, de unas eh, es un muy bueno con los números Pero creo que hay 100 personas aquí, alguno de los que esté escuchándome podrá decir si es así o no, pero entiendo que eh, es un número importante. Vamos a acercarnos aquí a um, los eh, familiares de Lucas eh, Muñoz. Aquí está la tía, no recuerdo su nombre, así que vamos a pedírtelo eh, nuevamente eh, para que nos diga, bueno, eh, acompañando también el reclamo por, de justicia por ATA y manteniendo, por supuesto, la bandera por Lucas. no Buen día. Buenos días, sí, Susana es mi nombre. Susana, ¿no? eh, Sí, sí. Bueno, aquí estamos acompañando a Julieta en cada marcha eh, pidiendo justicia y bueno, para que todo se esclarezca, hasta el día de hoy, ahora en julio ya va a ser un año de que Luca había desaparecido, en agosto va a ser un año de que encontraron su cuerpo y sin ninguna novedad, todos están asuetos, eh, no hay nada ni nadie que nos pueda dar una respuesta. Entonces lo que nosotros reclamamos solamente justicia justicia, el esclarecimiento del caso. Eh, seguimos sufriendo porque es un dolor muy grande para la familia recordar estas fechas. Este, pero bueno, acá estamos acompañando y no bajando los brazos, sino seguir reclamando para que esto se esclarezca este caso. Y, y, y no solamente el caso de Lucas, sino todos los casos que hoy en día, cada día se suma uno más. Entonces, no queremos que estos casos queden impunes, sino queremos el esclarecimiento y en el caso de Luca, bueno, como todos ustedes saben, la cúpula policial es la que tiene que dar respuesta. Y aquí a la familia, ni a los padres, ni a la, los hermanos, a nadie le ha dado todavía una respuesta. Ayer hablábamos con Julieta y ella decía que estos nueve años eh, los mantuvieron en la lucha porque no quieren que haya eh, otro Atahualpa más. Me imagino que esto se refiere también para el trazo de Lucas, ¿no? Que la, la necesidad de tener que manifestarse para que no existan otros actos. Exactamente. Ni un Lucas más, ni un Atahualpa más, Eh, ni una caren más, ya no queremos más, ni una ni uno más, como como salen las mujeres ni una menos, nosotros también reclamamos por ni uno más, ni una muerte más, ni por ninguna circunstancia, porque yo creo que la democracia tiene que ser libremente y el trabajador tiene que trabajar eh, eh con lo justo, pero nunca lo dejan trabajar con claridad, y ese es el caso de Luca. El caso de Luca él estaba trabajando dignamente con humildad, como los padres le enseñaron para trabajar sin meterse en ninguna cosa sucia. Y eso fue lo que lo que pasó lamentablemente tuvo que pagar con su vida. Estos corruptos que hoy en día todavía siguen y hoy en día los premian y le dan eh, le dan este más cargo, sí, como el señor Jara, el, el cual asumió hace poquitos días. El nuevo, el nuevo jefe de la policía. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué seguridad vamos a tener? Y hoy en día tanto el gobernador que dice ser gobernador de la provincia de Río Negro y hoy en día como dice cuidar a los policías con este caso que pasó con los con los docentes, ¿por qué no cuidó en el momento cuando tendría que haberlo cuidado a Lucas? Esa es la pregunta nuestra como familia. ¿Por qué? ¿Qué mensaje había para el señor gobernador? Eso no lo saca nadie de la mente nuestra. Ahí hubo un claro mensaje mafioso para el gobernador de la provincia de Río Negro. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, palabra de Susana eh, Chazarretas, la tía de Lucas llegando eh, allí algún eh, detalle de los motivos por los cuales hoy eh, se suman a esta movilización que va a partir en algunos eh, minutos eh, nada más, desde aquí, desde la esquina de Mitris Palmanual de Rosas, en donde se encuentra el edificio del de SEM número 18. Eh, todavía no la puedo ubicar a... Julieta, la vi a Laura recién, estaba Maricé también por aquí eh, dando vuelta, este, y eh, seguramente en unos minutos eh, comenzará la, la movilización, la marcha, así está Julieta, la vi, está con Julia Bosquera, la de eh, la familia, este, para comenzar en algunos minutos, nada más la movilización seguramente, así que, falta bueno, no sé si crees que... Eh, Continuamos aquí. Sí, digo que terminen eh, ahí de acomodarse, que terminen todos, incluso esto de poder saludar. Uno a veces cuando hace móvil también este es, obviamente, y antes que nada humano. Me imagino que estarás ahí para dar un abrazo a Julieta, a charlar un ratito con Julia, con Laura. Así que te dejo ese tiempito ahí y después volvemos, si te parece. Cómo no, volvemos en un ratito. Dale, abrazo grande. Hasta eh, Bueno, la verdad, ahí estamos con, con la marcha y con...